Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andas ¿Bien? Bien, gracias a Dios, contenta Bueno, a ver, contanos que, ¿Cómo fue el trámite? ¿Merecieron ustedes ese 1 a 0? ¿Fue parejo? mira no, el partido fue súper parejo eh, Las chicas, nada, son las campeonas Son respetables, obvio mm. Pero bueno, nosotros somos un equipo súper fuerte Y venimos entrenando con todo Así que, nada, le fuimos a, a jugar de igual a igual Paula, buen día, Maxi, me saluda Bueno, recordemos a Paula, no solo que es una de las que le ¿no? ganó Sino que fue la que la autora del gol sí. eh, Así que, felicitaciones por dos ¿Cómo, ¿Cómo se esperaban antes del partido? O sea, iban con, con ganas de buscar el triunfo Obviamente con ganas, pero digo, tenían tenían sabían que podían tener chances O por ahí un empate era un buen resultado ante el campeón mira uno siempre va a ganar eh, Nuestra mente es dar el máximo en cada partido Y... Eh, habíamos jugado un amistoso con ellas Hacía dos fines de semana Y habíamos empatado uno a uno Allá en Ordois Así que nada, estábamos con todas la, las energías Y las ganas de demostrar que realmente Centro de este se viene fuerte este año Así que... Nada, salimos a ganar En todos los partidos vamos a salir a ganar Después los resultados se dan en la cancha Gracias a Dios se me dio el gol Así que nada, súper contentas y, y disfrutando este momento Eh, Paula, ¿tienen el mismo plantel que el año pasado? ¿Han cambiado algo? Eh, ¿Están trabajando de la misma forma? A ver, contanos. Eh... No, eh, han cambiado muchas jugadoras. De hecho, yo soy nueva. Uh -huh. Nos incorporamos ahora la pretemporada del verano. Eh, un grupo grande, como de 13, 14 jugadoras. Obviamente tienen su, su plantel armado con las chicas que nos recibieron genial. Uh -huh. Súper buenas compañeras. El profe, los profe, la profe... Nada, el club realmente se ha hecho un grupo súper lindo somos todas nuevas casi todas nuevas en, en el sentido que nos estamos conociendo uh -huh. así que por eso digo este año viene fuerte ese entriste, darle con todo bien y encima digo, hay que resaltar la importancia del triunfo porque si vos el fixture que le tocó, siempre de este le toca debutar contra el campeón y la próxima van a carro quemado, o sea era un fixture difícil de arrancar es más mérito sí. arrancar ganando. Sí, sí, un, un arranque fuerte, así que por eso teníamos que arrancar del mismo modo. yo mm -hmm. digo Ahora pensar en el próximo partido de visitantes allá en Carro Quemado, con las otras campeonas, así que también a seguir dándolo todo. Nada, para nosotras por ahí también eh, está genial arrancar así, porque uno se mide enseguida con, con las más fuertes y, y entonces hace que el equipo se una más. Eh, como detalle también hay que decir que le sacaron el invicto al boys con esta con esta victoria porque el voy venía invicto en el torneo no no no había perdido sí, sí la verdad que sí eh, son muy buenas las chicas se conocen mucho son super respetuosas la verdad fue un partido súper limpio y nada ganarles a ellas es un, un logro tanto personal como en el grupo bastante importante así que nos fuimos más que contentas y más que felices con con los resultados de ayer. Paula, ¿dónde jugaste el torneo pasado? nosotros estaba en Belgrano, en el Club General Belgrano. Jugamos aproximadamente Bien. unas cinco fechas y, bueno, por problemas con el club eh, nos desvincularon, así que nada, nos perdimos el último tiempo de, de liga. Así que este año estábamos con todas las ganas de, de poder llegar lejos y poder demostrar que, que acá en La Pampa, en Santa Rosa, hay, hay bastantes chicas que juegan juegan Paula, siempre que hablamos con alguna de las pibas que está disputando el fútbol femenino aquí en la Liga Cultural, nos gusta conocer algo de su historia. Eh, contanos vos, eh, ¿cuántos años tenés? Eh, ¿Desde cuándo jugás al fútbol? Eh, ¿Tenés familia? A ver. Yo tengo 31 años, mm. la verdad no había jugado fútbol en mi vida, con respecto a la cuarentena, eh, mi esposa, José Lino Charso, que es la, también juega en Centro Este, y mm. Eh, nada, ella es de Chile, ella sabía jugar y me empezó a enseñar de a poquito en la pandemia, que para hacer actividad física no se podía salir, entonces en la misma casa. Claro. Y nada, me empezó a gustar, entramos a Belgrano, justo se dio el inicio de la Liga Cultural Femenina, que fue un gran paso para para el fútbol femenino, para mujeres y chicas que vienen jugando desde muy chiquititas. Mm. Para mí esto es muy reciente, yo hace tres años que juego y realmente el ambiente y las ganas que hay de crecer en el fútbol femenino es increíble uh -huh. y por mi lado voy a poner mi granito de arena para que sea bien visto el fútbol femenino así que nada, yo tengo a mi hijo, no le gusta el fútbol, tiene 6 años, que le mando un beso <risa> enorme bien. eh pero bueno, nada, él me hace el aguante, también se queda con mi mamá que me lo cuida y ni nada... ...cada vez que salgo de los partidos... ...lo primero que hago es lo llamo y le digo... ...hijo, metí un gol, te lo dedico... Uh -huh. ...así que nada, disfrutando esta nueva etapa de mi vida... ...y y nada, la verdad... ...súper contenta, súper feliz... ...el fútbol es un deporte súper lindo... Eh, ...mucha estrategia... Eh, ...de pensar... ...yo tenía otra visión del fútbol... ...y la verdad que... ...que viviéndolo hoy en día... ...de hecho, sigo pensando en el gol que metí ayer... ...de la alegría que tengo... Así que nada, esto no lo no lo cambio por nada. ¿Y, y no, y practicabas algún otro deporte o practicaste cuando eras más chica algún otro deporte o, o sí, yo hacía hockey. Ah, Mira. De hecho, antes de decidirme por el fútbol, eh tuve ahí a un paso de tirarme para el hockey y dije, mm. no, voy a voy a parar todo con el fútbol y y ver qué pasa. Y tienes tienes ciertas ganas. Perdón, Paula. No está bien. Perdón, perdón, termina. No, no está bien ahí. Ah te decía que tiene ciertas similitudes y si querés con de los puestos y esas cosas te, co te costó menos adaptarse al fútbol por eso pero haber practicado hockey mm, la verdad que no yo hacía muchos años que no ya no practicaba hockey uh -huh. lo único que me costó yo yo tenía um, sobrepeso digamos y gracias al al fútbol y a la, y a la consistencia del entrenamiento del fútbol no uh -huh. eh yo pude adelgazar así que entré en condición física. De, rápido, gracias a Dios. Bien. Bueno, así que va a dar pelea Centro-Oeste en este torneo que arranca. ¿eh? Ya han entrado con la sorpresa y van a pelear el campeonato. Obvio, obvio, vamos a sorprender y a darlo todo y nada, por el club que es súper buena onda con las chicas, nos dan todo, nos atienden súper bien, nos tienen como reinas, así que nada, por ello y por nosotras y por todo lo que venimos luchando, vamos a dar todo y vamos a sorprender. Bien, Maxi, no sé si quedó sí, algo buenísimo. No, no, Paula, nada ¿Cómo te ves al final del torneo? ¿Te imaginas de alguna manera? Mira, paso a paso Nosotros <ríe> paso a paso. vamos a vivir, sí, paso a paso Cada partido es un, un mundo distinto Así que vamos a tratar de dar cada cada una de nosotras el 100 en cada partido Y, y poder de a poquito avanzar y llegar a donde queremos, al objetivo, a ganar Bien. Buenísimo. Buenísimo Paula eh, No sé si quieres decir algo más sino Muchísimas gracias eh, por estos minutos Nada, Mandarle saludos a mis papás Que me hacen el aguante con mi bebé uh -huh. Al club A mi esposa por haberme implementado Esta pasión por el fútbol A mi hijo que lo amo con todo mi ser A mis compañeras que son unas guerreras Que las quiero con todo el corazón son lo más A los profes también Que son súper atentos Y al club obviamente Y a todos a todas las chicas del fútbol y que esto siga así de lindo. Bueno, eh, gracias y que tengas buen día, Paula. No, gracias a usted que tenga buenos días. Muchas Bien. gracias.